Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a esta tétrica tertulia de cuadernos de bitácora. Lo he dicho bien, la he llamado tétrica porque vamos a hablar, vamos a destripar, valga la redundancia, a Jack el Destripador. Y eh, tal y como hice la anterior tertulia de superhéroes, invoqué a Ramón Dávila y esta vez pues eh, voy a invocar a la autora de todo esto, que no es otra tertulia que Sara Hernández, hola Sara, ¿estás por ahí? Sí, hola, hola buenas noches Bueno, handos eh, un breve resumen, una breve sinopsis de qué va a tratar la tertulia de hoy pues la tertulia va a, hablar, va a tratar de Jack el destipador que no creo que haya mucha gente que desconozca quién es y nos tenemos que retotar un poco a, a la Inglaterra victoriana O sea, al siglo 19 a finales del siglo 19 y él actuó en, en un periodo muy concreto que va de agosto a noviembre de 1888 uh -huh. cuando la reina madre la reina victoria todavía estaba en el poder uh -huh. y bueno y no no si no creo que me empieces con la introducción ya simplemente que me digas que, ah. qué, qué puntos vamos a desarrollar nada más pues nada pues exactamente eso un poco En qué ambiente se movió Porque el ambiente también es importante A la hora de saber Por qué tuvo tanto éxito En que no lo pillara Pues lo por supuesto que hizo y a quién se lo hizo ¿no? La víctima Un poco lo que pasó en la época Que se recibieron muchas cartas eh, Firmadas supuestamente por él Los sospechosos Que los hubo bastante Y un poco Que oh, Volver a nuestra época actual y saber un poco qué tipo así no podría ser o las técnicas que se, que se usan ahora, que en esa época no se usaban y que a lo mejor eh, si Jack estuviera en nuestra época, pues no hubiese tenido tanta suerte. Uh -huh. Bueno, y también hablaremos sobre un posible imitador ¿no? de Jack en, en la época actual. Sí, en la época actual y en su propia época ah. contemporánea. Muy bien. Bueno, pues antes de meternos en faena, toca presentar a los contertulios que van a estar con nosotros esta noche en esta tertulia. Comenzando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador, presentamos al incombustible Paco Máñez. Hola Paco, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Que nos incorpora por primera vez, Juan José Abenza. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas noches. A su lado se encuentra uno de los habituales, Ramón Dávila. Buenas noches a todos. Y un servidor, Carlos Ruiz, que nunca me suelo presentar, pero bueno, hoy me ha dado y me presento porque como el anuncio de L'Oréal, yo porque yo lo valgo. Y Sara, volvemos contigo. A ver, ya que es el estripador. Empezamos por el principio, historia. Pues sí, o sea, el entorno de Jacques Estripador, yo creo que es tan importante como como lo que hizo. Y nos tenemos que que ir al siglo XIX como decía antes. Y estamos en en una época en la que Inglaterra estaba pues en un momento ideal, o sea, era una gran metrópoli, tenía colonias en varios países en la, en la India, en, en Sudáfrica le iba muy bien. Eh, había triplicado su, su población. Tenía una gran población inmigrante, polacos, judíos, un puerto con mucha, mucha actividad, eh, la industria estaba en auge, mm, pues le, había avances en, en, en la política, en la ciencia, estaba pues en un momento ideal, en un momento ideal, eso sí, los avances que vemos en, en casi todos los aspectos de la vida no llegaban a lo que era la sociedad en sí, y había pues muchas, muchas desigualdades sociales, De hecho, eh, los salarios eran muy bajos, había eh, mucho riesgo bueno. en, en los trabajos, no, no había seguridad laboral, la gente moría trabajando literalmente. Y tenemos que la ciudad de Londres pues se dividía también, igual que su que su, que la clase social, entre una clase social alta y una baja muy baja, pues asimismo Londres estaba dividido en el West End, que era la zona de los privilegiados, la, la clase alta, y en el ICEN, que era la clase no de los pobres, sino de los miserables. Y esta fue la zona precisamente que escogió Jack pues, para, para actuar, en, en concreto en la zona de Whitechapel. ¿Y que eran los lo más accesibles? Pues las prostitutas, porque abundaban y porque, reconozcámoslo, se van con cualquiera, ya no pueden elegir el cliente, se van con cualquiera. Y tal como ahora, pues la, las prostitutas eran el objetivo más, más accesible. Pero, Sara, ¿todas, todas, todas eran, todas las víctimas eran prostitutas? En este caso, sí. Por lo menos las oficiales, las llamadas canónicas, que son cinco. Y quizás alguna más anterior, que sería también prostituta. Todas eran prostitutas. ¿Y por qué es tan conocido Jack el Destripador? ¿Por qué tiene esta fama? Pues yo creo que también es un poco el ambiente, entre comillas, romántico de, de la época. Londres, la, la niebla londinense, el, lo que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? El, la típica imagen de, de un hombre entre, entre la niebla y tal, que seguramente no fue así. Y porque erróneamente se le considera como el primer asesino en serie. Erróneamente, porque no lo ha sido. Y no sé, supongo que es porque Llamó mucho la atención en su época Los periódicos también ayudaron mucho a ser los famosos eh, La gente prácticamente Cuando salía el periódico Pues prácticamente Se peleaban por coger un ejemplar Y Y los devoraban directamente Todo el mundo eh, Estaba pendiente de si había actuado Si no había actuado, y no solo en Inglaterra Sino en otros países mm. y, y ya dé mucho, mucho De su fama A, a la prensa. Hmm. A la prensa porque antes de él actuó, actuaron otros asesinos en serie, por ejemplo en Estados Unidos, el famoso HH Holmes, el del el hotel este de la muerte, ¿no? Y no sé si no ha sido tan famoso, no, no ha llamado tanto, no tuvo la tanto no Quizás tuvo tanto momento, poder mediático, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, a él no lo cogieron por el famoso hotel, lo cogieron por por las estafas que hacía a las compañías de seguro. A través de esas estafas pues se se Se le Joder, tuvo. Es que no se lo cogió el tema La dio buena en el hotel ¿eh? y ese Sí, sí, bastante oh, bueno. Y mató a más gente que Jack el destipador De una forma más inteligente Que Jack el destipador Y apenas Ha tenido el éxito que, que tuvo ya uh -huh. Quizás también porque Estuvo en Inglaterra Y era en esa época era pues eso La metrópoli Sí uh -huh. Bueno, ¿alguno más quiere hacer su intervención? Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Podéis aportar datos, con lo que queráis. Sí, bueno, hay, hay un caso en Londres también, en la misma época. Amelia Dyer era una mujer que se dedicaba a cuidar niños y se dice que, que llevaba a matar hasta 400 niños. Sí. Y fue precisamente en la misma época. Pero quizás, efectivamente, la, la prensa no, no ha sido este caso de la misma manera. Ella murió Arcade en 1895, creo yo pero la famosa Nina hay que tener en cuenta que ya que el destripador fue prácticamente un reto a, a la misma reina, porque estaba viviendo estaba viendo la época victoriana de una moral pues muy puritana y muy quizá muy exagerada incluso y ya que el destripador era como una como un reto a esa, a esa reina tan digamos tan puritana, ella esa época tan victoriana Eh, que trataba de mostrarle a toda Inglaterra y a todo el mundo que él, en, en esa época, en ese lugar, él era capaz de, de asesinar a, a las prostitutas eh, delante de todo el mundo y sin que nadie fuera capaz de pararlo. Sí que es cierto que, que el, el hombre victoriano era un hombre de, de niebla, pero hay que tener en cuenta que no era la niebla, porque mucha gente grababa a Londres y dice, pues yo no era la niebla en ningún sitio. Es que eh, estaba empezando la revolución industrial en aquella época Y la, la niebla no era más ni menos que el uno de los que he hecho mató también a miles y miles, y miles de personas hablando de varias décadas, hasta que ya se tomaron medidas. Pero sí que era la verdad, las noches en Londres eran, eran así y eran, para un tipo como este eh, no iba a ser muy difícil esconderse en cualquier acera, en cualquier sitio, prácticamente sin que lo pudieran ver. Mm. y Claro, en esa época la niebla en verdad era smog. <risa> era contaminación y moría mucha gente por problemas respiratorios o sea, que tenemos un, una supongo que el cine las distintas ilustraciones que han llegado hasta nosotros una, una no nos retratan una época un tanto romántica que en verdad no era así desde de el solo una, una cosa de todas formas siempre en las películas en las series vemos a un Jack el destripador bien vestido, elegante matando prostitutas ...de un barrio muy marginal... ...yo supongo que ya que el destripador no iría así por esos barrios... ...porque llamaría la atención cosas malas ¿no? Lo, lo más probable es que fuese... ...estido quizás de un marino... ...o porque la zona estaba llena de, de marineros... ...porque en aquella época... Lo, lo, en, ...los muelles principales de nombres... ...estaban precisamente ahí... ...y lo más probable es que fuese... ...pues eso tuviese el aspecto de un hombre de mar o algo así... ...es lo que se dice... ...y lo que sí que se ha dicho siempre... ...lo que sí que se ha hecho siempre por los testimonios que hay de testigos es que era un hombre con un, con un bigote bastante grande. Ahora lo que pasa es que el cine y, su, y al principio los libros, las novelas que estaba a salir eh alanga de monstruoador que no era ya que el vampiro histórico, sino que lo convertirá en un arquetipo. Era casi como el Drácula o el, era un bloodo, el Frankenstein, entonces, por ejemplo, la primera novela que apareció ya que el vampiro se mova de Lotia, creo recordar, y a la vez eh Ya que el estripador lo ponían en Londres matando gente la misma época Pero no tenía ninguna coincidencia, eh, digamos histórica Ni siquiera creo que era el nombre de las víctimas eh, O sea que con el tiempo sí que se han ido haciendo versiones más parecidas Y, y se ha intentado recrear aquella época mejor Pero la verdad es que al principio era un arquetipo Y por eso pues tenemos todas esas imágenes que tenemos de ya que el estripador ¿Y ahora que dices las víctimas? ¿En realidad cuántas víctimas son...? De Jack el destripado, ¿se sabe? Me la has quitado la boca porque he sí. lo de canónicas No verdad No se sabe exactamente Pero sí que hay un acuerdo En llamar a cinco canónicas sí. <risa> Directamente porque Tienen un modo superambi prácticamente similar Hay una que no tiene del todo Que es la, la tercera víctima Pero es porque Se cree que fue que Jack el destripado Fue tirado delante con las manos en la masa Y tuvo que dejar la, la tarea a medio y hecho, bueno, luego cuando hablemos de la carta veremos que incluso yo va a hablar de eso. Entonces, eh, se cree que hay cinco y se cree que los crímenes se con la quinta, que es eh, Mary Jane Kelly, Mary Kelly, y que es precisamente el sumum de, de, de la maldad, porque es verdad que ya ya es brutal lo que hace con la otras, ¿no? Pero lo que hace con Mary Kelly, que además la mata a puerta cerrada, y que eh, puede estar con ella pues durante varias horas haciendo lo que quiere, O sea, es una, una barbaridad tan extrema y tan salvaje que hay mucha gente que piensa, desde el punto de vista de la psicología, que él con ese crimen acaba acaba su serie, consigue lo que quería y muchos piensan que sencillamente deja de matar porque ya no puede ir más allá de lo que ha hecho. Otros dicen que no, que muere o, o que se escapa, pero ahí está. Una cosa, Juanjo, eh, ¿me podías contar un poco cuál era el modus operandi que tenía o cómo ha evolucionado la forma de matar de Jack en estas cinco víctimas? Él, al principio, en la primera víctima, prácticamente eh, se suponía que atacaba por detrás, agarraba a la víctima por detrás, le tapaba la boca se cree, y le cortaba el cuello de izquierda a derecha. pero Eso eh, se supone que era algo miestro. Pero, en el caso de la primera víctima, ya intentó sacarle algunos órganos. Eh, le clavó un montón de cuchillas, en, digamos, en las partes de, de paja, en las partes genitales, Y yo la segunda víctima incluso llevo, llevo a el útero. Eh, le llevo a poner incluso el, el, las tripas alrededor del cuello eh, y he hecho luego eso en las cartas. Y en la tercera víctima, pues la tercera y la cuarta víctima, sufrí en la misma noche, pues ahí fue donde con la tercera víctima se queda medio. Llevo a el cuello pero prácticamente no le pudo hacer nada más. A la cuarta víctima sí que otra vez le, la, la, la estripó. Y la quinta víctima que fue Mary Kelly, pues pues... Eh, prácticamente se lo, se, lo, se lo destrozó todo, o sea, es que es brutal, porque como estuvo con ella sola a sola durante varias dos horas, se cree, dos tres horas, pues eh, le hizo todas las madades que se pueden imaginar, de cortarle la cara, arrancarle los órganos, cortarle los pechos, abrirla en canal, sacarle las tripas, y es curioso porque lo, lo que sí que fue ocurrió con Marguerite es que lo encontraron todo, todo sus sí, vísceras arriba, todos los órganos por ahí, cambiar de sitio y más todo no encontraron el corazón, se llevó el corazón. El municipal siempre llevarse el hígado, se lo llevó creo que en en dos casos. Y incluso he llegado Bueno, en las cartas también habla un poco de eso Me parece que hay uno lo menciona Pero en el caso es que con Mary Su hora final, luego que se fue el corazón Que eso también hay mucha gente que Lo considera significativo Como si quisiera indicar algo No sé, si alguna algún amor platónico algún, No sé, pero sí que Con ella, a pesar de todas las probabilidades Que hizo de que la tuvo a puerta cerrada Lo único que le quitó fue Y entonces yo me... De todas formas Mary Kelly también era distinta a las demás, o sea, las demás eran prostitutas cuarentonas, y Mary Kelly era veinteañera, no, 24, 25 años, y, y muy guapa, o sea, en ese en ese aspecto no tiene nada que ver con las demás, incluso se, bueno, yo creo que, que se llegó a ayudar en algún momento de que si fuera prostituta, pero teniendo en cuenta que la mayoría de las prostitutas, o sea, no, digamos que no eran prostitutas, ...sino ocasionalmente, o sea, la, la prostitución muchas veces no se no se ejercía de forma fija... ...sino para complementar a lo mejor un trabajo miserable que tenía... ...lo complementaban con la prostitución, no era algo tan extraño... ...o sea, prácticamente se podía prostituir cualquier mujer... ...y Mary Kelly que, no se parecía desde luego a las demás. Hay que tener en cuenta que la, aunque sí que había prostitución de lujo en hombres... ...incluso había pues lugares donde casas de prostitución... La hermosa mayoría de prostitutas que había en la zona del chapel, y en concreto todas las que mató que el estripador, eran prostitutas, con el que con, como dice Sara, circunstanciales. Eh, la mayoría eh, se prostituían incluso porque no tenían un sitio donde pasar la noche, y entonces salían, hacían pues, dos o tres trabajos rápidos, y, y con ese dinero iban a, a un albergue o a algún sitio, a alguna casa de acogida donde pudieran pagar para, para dormir, simplemente para dormir esa noche. ...era gente que iba a, al día, pero al día... Y, ...y lo que hacía era invertir continuamente en dormir y en beber... ...porque también con el alcohol conseguían olvidarse un poco de, de lo que estaban pasando... ...o sea que la mayoría de festivitas eran personas que eran bastante borrachas... ...y que tenían eh, ese problema, y ya digo, iban nuevamente al día... ...eran nuevamente también mujeres que habían sido abandonadas muchas veces por los maridos... ...o que tenían que ir por su cuenta era la, la situación en el Londres en concreto, no en Londres, sino en esa zona, en Whitechapel, era realmente eh, espantosa. Y de hecho mucha gente, yo a decir que lo bueno lo único bueno que hizo Jatel Estripado es que gracias a, a él salió a relucir y salió a prensa todo lo que estaba pasando en el este. La, la policía empezó a intentar controlar la zona y en cierto modo las desigualdades sociales salieron a, a reducir gracias a él. Mm. Y una, una pregunta para vosotros dos. En aquella época supongo que habrían chulos como los de ahora, ¿no? Ninguno eh, vio nada raro ni actuó contra alguien que eh, sospechara, porque bueno, que se metían con sus chicas, digamos, eh, ya le molestaría, pero también le fastigaba el negocio, porque no solo por matar a las chicas sino porque asustaría a la clientela. Yo no tengo conocimiento de eso, pero no Hombre, sé. Hombre, si lo que está diciendo, lo que está diciendo que son prostitutas ocasionales muchas de ellas, yo supongo que este buscaría alguna que estuviera un poco apartada y que a lo mejor buscaba para meterse algo a la boca, a dormir y, y tal y esta la que se llevaba aparte ahí, la que se la que se llevaba por delante, vamos, no creo yo que fuera a un núcleo de pero... prostitutas. Pero no solo eso, sino como decía Juanjo Es que tampoco estamos hablando De mujeres que ejercieran la, la prostitución De forma eso, habitual yeah. o sea, De forma habitual me refiero como Fija, o sea, es prostituta eh, Muchas eran costureras, por ejemplo Y estaban casadas De hecho eh, Las la que mató ya precisamente Sí, habían, habían dos que, que Estaban separadas, ¿no? Que habían tenía problemas una viuda Pero las demás tenían su pareja Su pareja que recientemente habían cortado con él o tenían problemas con él, pero sí tenían pareja y había muchas prostitutas que estaban casadas. O sea que la, el tema de, del chulo realmente no no es necesario, lo que sí se actuaban bandas, bandas criminales, bandas de criminales, bueno, de delincuentes que iban por ahí pues extorsionando a las prostitutas. Eso sí, de hecho la, la primera eh, la que se considera que puede ser también víctima de Diría que el estipador, sin ser las canónicas que es Marta Tabran, pues se considera que... O sea, se pensó que sus asesinos eran, pues, una de esta bandas. Porque cualquier asesinato prácticamente, pues, se le achacaba a una de esta banda Y era muy agresiva. Y aparte que en el Essence es que el crimen estaba a la orden del día. O sea, cualquier momento, pues... Había mucha violencia contra la mujer o es que tampoco era tan extraordinario que muriese una mujer. En esta con o sea, no es que muriesen de esta forma, degolladas, con tantas cuchilladas en el bajo en el bajo vientre, en la... la zona vaginal destripadas. Eso fue lo que llamó la atención, pero que muriese una prostituta más o menos tampoco era una cosa extraordinaria. Y la falta de actuación de la policía era porque se trataban de los bajos fondos. ¿O porque realmente Skorla ya no estaba tampoco muy metida, o sea, no estaba institucionalmente muy arraigada como para para este caso? ¿O simplemente que el caso de Jack les, les vino grande durante un buen tiempo? No hubo, no, no, la policía hizo lo máximo que pudo para la época, pero la policía se volcó en el caso. De hecho, la propia reina llegó a interesarse, llegó a llamar la atención de, de, de ver qué era lo que estaba pasando. Era un pánico tremendo el que se expandió ya no solo por este, sino por todo Londres, porque los periódicos de la época, pues eh, todos los días estaban con el caso en la portada, con haciendo, o sea, como no habían fotografías, se dibujos y llegaban a presentar a Jack y el estripador como una especie de monstruo fantasmal. Y, y la policía se involucró completamente. Lo que pasa es que ya que el estripador lo desencanó la partida por todo el lado. También hay que tener en cuenta que en aquella época pues no tenían los medios policiales que hay ahora y que incluso pues llegaron a cometer cosas que vista su vida producen risa, ¿no? Porque por ejemplo, cuando encontraron a Mari muerta no quisieron entrar hasta que no llegaran los perros a sabuesos que estaban entrenados para seguir el rastro del asesino tal y como habían leído en el, en el cine de los cuatro la, la novela de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Pensaban que esto era totalmente cierto, porque lo habían leído en la novela, y, y ahora no, a, a intentar experimentarlo, cosa que Londres, una ciudad tan grande, pues es absolutamente imposible seguir un rastro con un perro. Ellos lo intentaron por todos los medios, lo, y ahora no se había recompensas, pero tenía muchos fallos. Yo digo, por ejemplo, lo, los policías de, de Londres Que, que, es con Yard, que no los de la city eh, que eso también hay que distinguir que realmente eh, los crímenes de Jack destripador de Estripador cuatro ocurrieron digamos, eh, bajo la jurisdicción de Scotland Yard pero uno ocurrió bajo la jurisdicción de la policía de, de la city de la ciudad de Londres eh, la policía de Scotland Yard digamos que va eh, a ser muy criticada porque incluso usaba unas botas mmm, bastante pesadas y bastante ruidosas que provocaban unos Fue un ruido tremendo cuando andaban por la calle y se llegó a decir que por culpa de esas totas eh, ya que los tipos se escapaban siempre, porque los veían a mí pero a muchísima distancia la policía de, fueron los cuerpos policiales, llegaron a tener enfrentamientos entre ellos porque, sobre todo, han hecho el doble evento, un, un crimen fue en una zona y otro crimen fue en otra zona, y se llegaron a mezclar pruebas incluso de, del mismo crimen y no pudieron dar con él. Yo creo que no sé que luego por no lo intentaran. Eh, llamaron a un montón de gente, llamaron a un montón de expertos, hicieron todo lo que pudieron, pero no fueron capaces. de todas formas la policía, la Scotland Yard tampoco eh, digamos que tampoco tenía mucha mucha presa entre entre los londinenses, aparte de que un año antes había habido una gran, bueno, varias manifestaciones de de corte social, de socialistas y desempleados descontentos que, que habían confluido todas en, en Trafalgar Square y el jefe de Escolan Yare en ese momento, que era un militar, un exmilitar, pues no se le ocurrió otra cosa sino mandar a, a dos 2000 agentes, creo, 400 militares a cargar contra los ciudadanos. Mataron a varias personas, y hirieron a muchísimas más y... Y digamos que la gente no estaba muy contenta con la atracción de, de este señor que creo que era Warren, warrenchas warren y no estaba muy conforme con, con, con cómo se estaba llevando la, la situación tampoco los pensaban que era o sea que ya participado era mucho más inteligente que ellos que, que ellos era que la policía pues era prácticamente tonta por no cogerlo porque no no tenía Ideas, no sé No no tenía mucho mucho aprecio, la verdad Y, sí. y también ¿Sí? No, no, ¿Sí? Sí, sí, sí no, no, ya Venga, Juanjo vale, Era un personaje muy odiado Por lo que tú dices eh, Que ocurrió el año anterior Pero era un, era un tipo bastante inteligente Lo que pasa es bien y, y hay mucha gente que dice que Bueno, de hecho él estuvo en Jerusalén Haciendo, escalando unas calaverías, unos pozos ahí, sí, que dicen su, suyo, pero mmm, hay mucha gente que también dice que otra vez la, de las buenas cosas que, que trajo ya aquel estripador fue básicamente que Warren tuvo que admitir y que acabó con Warren en, en la policía. El, eh, mismo día, que... eh, el mismo día en que murió Kelly, ¿no? Sí, eh, pero así, Warren tiene un, un momento en lo que la investigación de los crímenes de algo estripador, donde prácticamente todos los investigadores pues lo, lo ponen a parir y le echan toda la culpa de, de, de, del fallo que comete. Y es que precisamente cuando, eh, en la noche del doble evento, cuando son asesinadas Elizabeth Stray en una zona, en el Café de Inédos, muy cerca de allí, pero ya en la City, eh, pues a pocos metros de allí, pero otra vez en, en, en el Londres Metropolitano, aparece una pintada en una pared eh, con un con parte de, de la ropa de ella ensangrentada que estaba de allí, de las enaguas, que estaban ahí ensangrentadas justo al lado, y esa pintada eh, es la famosa pintada que, bueno, que le ha dado lugar a la teoría de conspiración masónica, pero que él decide directamente eh, borrar, porque considera que, que la pintada eh, puede, puede implicar a los judíos, y puede hacer pensar que son los judíos los que los responsables, lo que ya que destripaba es un judío, Y sin dar tiempo, ni siquiera a que se fotos ni nada, decidió borrarla. Y ese borrado, pues hoy, está considerado por muchos eh, riperólogos pues, una, una auténtica barbaridad, porque incluso las cartas de las que tanto se ve la vida, si pudiéramos comparar esas cartas con la escritura de, de esa pintada, podríamos saber por lo menos si existe una si existe una correspondencia y si pudiera ser incluso la misma persona. Lo bueno llevaría directamente a saber que por lo menos alguna de las cartas puede ser auténtica y tirándole a él, como por ejemplo hace Patricia quién sabe si no pudiéramos llegar a sacar ADN o a sacar unas cosas o otra carta que apareciera de día él toma la decisión la inscripción lo que pone es eh, que los yugues y ahí es donde está el problema porque yugue no, no es ninguna palabra en inglés pero se parece mucho a judíos y, y otros dicen que se parece mucho a algo que vamos a ver después que tiene que ver con la masonia No son los que serán culpados por nada dice, También hay varias personas Porque ponen el not eh, O sea, negación, otra vez el not Otra vez ponen doble negación, eh, La gente, que porque sí que hay gente que toma nota De lo, de lo, que, de lo que aparece ahí Y es, el dobar esto Pues acaba con una posible prueba Y todo el mundo día sigue culpando Hacer algo rondo a derechos Semejante barbaridad Sara, ¿me estás poniendo algo en el chat? Sí Eh, sí, que, que como nos lanzamos un poco a hablar y tal, no hemos tenido en cuenta de que nosotros sí conocemos a las víctimas, pero quien nos esté escuchando seguramente no no sabrá situarse con quiénes son las víctimas canónicas, ¿no? Deberíamos a lo mejor un poco hablar poco de, de las víctimas ahora, ¿no? Venga, dale. Venga, vale. va. Pues, venga, va, ay, va dale, pues venga, va. Tenemos cinco víctimas canónicas, que se llaman canónicas porque se supone que son los oficiales las que eh, reúnen todo la, el modus operandi de ya que el Y tenemos a Miriam Nichols, llamada Poli Nichols, que, que fue asesinada el 31 de agosto del ocho, de 1888. La segunda es Annie Chapman, que fue asesinada el 8 de septiembre. Después está la noche del doble evento De la que ya hemos hablado Que se supone que mató A, a dos chicas al mismo tiempo A dos mujeres Que sería el, el 29 de septiembre Elizabeth Stride Y Catherine Eddowes Y la última Que fue el culmen ya de su actuación Que sería 9 de noviembre Que sería Mary Jane Kelly Y bueno, la primera víctima Marian Nichols Era una mujer cuarentona, 42 años Rolliza prostituta como todas, alcohólica también, y pues por diversas circunstancias estaba en la calle a altas, a altas horas de la madrugada, era que necesitaba poco dinero, cuatro peniques o algo así para poder eh, quedarse pues en su alojamiento, una habitación, en esa época no se puede hablar de una casa, porque la gente se quedaba, si tenía suerte, pues en una habitación. Y costaba una cama a lo mejor, o una cama simplemente, y costaba mejor ocho peniques. Y pues ella se había gastado ese dinero varias veces, o sea, había ganado el triple, pero se lo había gastado en alcohol. Y de madrugada, pues, tuvo que salir. Tuvo que salir a, a conseguir lo que le había falta para quedarse en la habitación. Pues fue vista por una amiga y se lo comentó que tenía que ir a buscar, pues, el dinero y tal para, para quedarse en la habitación pues quien la encontró no fue precisamente un cliente, sino Jack el exibador. La decoyó, de izquierda a derecha, como siempre, aunque prácticamente la decapitó. Eh, se habían realizado dos cortes en el cuello, paralelos, aunque solo uno de ellos terminó el trabajo, terminó el otro extremo, y nadie se dio cuenta en ese momento cuando la encontraron pero también la había destripado. La encontraron en Box Road, Que era una zona oscura. Eh la, una zona donde si no me equivoco eh era una zona de, de mataderos, ¿no? Una zona de Juanjo, llamun <ríe> <échame> cable. <ríe> que Dios, que la zona de Box Row era una zona de donde habían mataderos, ¿no? Si no me equivoco. Pues no sé, está en la zona este y ahora mismo está al lado de la estación de, de metro, de WhatsApp precisamente. Sí, si no me equivoco, en esa época en una zona donde donde había varios mataderos, ¿no? Pero vamos a dejarlo un poco <risa> el interrogante. Pues ahí fue un, un chico que se dirigía a su trabajo, hacia el, al mercado y dio un bulto en el suelo. Se acercó pensando que a lo mejor a un... A un Se, a alguien se le había caído un camión de transporte y tal se le había caído pues un paquete o algo que a lo mejor encontraba algo algo bueno ¿no? y lo que se encontró fue una mujer con las ropas un poco desordenadas y él pensaba pues que, que a lo mejor estaba bebida, algo que por lo visto era habitual contrase mujeres desmayadas por ahí medida en ese momento todo oscuro porque en una zona muy oscura pues apareció otro otro otro hombre que, que también era mozo el mercado y estuvieron mirando y pensando que iban a hacer como uno uno de ellos pensó que, que simplemente estaba desmayada pues pues la fue levantar pero pensaron que era mejor idea pues ir a buscar a, a un policía de estos que patrullaban por la zona por si acaso hubiese sido víctima de violación, ¿no? y es efectivamente fueron a, a buscar a un policía y encontraron a, a Mitch eh, cuando llegaron a la zona ya había otro policía que, que hacía también una ronda que se llamaba John mail que se había dado cuenta de que la mujer no estaba desmayada sino degollada y fueron a llamar pues a un médico cuando el médico llegó simplemente la miró un poco por encima, el doctor Yevlin la miró un poco por encima, estaba un poco molesto porque lo habían levantado de la cama llegó sobre las 4 de la mañana y le dijo que, pues nada, que la llevaran a, a la morgue. Bueno, a la morgue entre comillas, porque era simplemente un cobertizo que tenía un asilo y poco más. O sea, la, no, no era el mejor sitio para hacer una autopsia, pero es lo que había. Allí cuando se dignaron a, a volver a hacer la autopsia, que tampoco fue él, le levantaron la falda le quitaron la ropa y se dieron cuenta de que estaba desfipada que se le habían lapíseras eh y que le habían le habían hecho pues la habían acuchillado de una forma un tanto salvaje y bueno le rompieron le desgarraron la ropa para desnudarla, la, la lavaron antes de hacer la autopsia y digamos que esta es la primera víctima de, del despipador. Ahí fue donde surgió la idea de que el despipador es sordo tenía unas maggulladoras en la cara y el, el médico interpretó que la vía que el, el, el asesino le había tapado la boca para que no, no gritara y la había degollado y no sé por qué pensó que era zurdo y no hubo no hubo esta de órgano no le desfiguró la cara como sí le hizo a otra a otra de sus víctimas y lo único que tiene y tampoco no tampoco había heridas defensivas, que eso también es importante. Para mí eso puede determinar que él las cogía por detrás, no que las cogía de frente como interpretó este este médico. Si te das cuenta, el eh, luego agresivo porque a la primera vista, comparado lo que a las siguientes o a la excepción con la tercera, porque he sorprendido, eh, es la, la que menos daño tiene de, de todas. Sí, exactamente, aquí parece que como que se no sé, o bien todavía no tenía mucha práctica, no sabía muy bien qué hacer, o, o simplemente se controlaba un poco. Pero vemos que hay una cosa curiosa que sale en el libro de, de Patricia Conway, que no sé hasta qué punto es <ríe> está verídica o no, que hay una cosa curiosa, digamos que no hay mucha sangre, O sea, el doctor Jewellyn piensa que, que como no hay mucha sangre, a, a ella la han matado en otro lugar y la han trasladado allí. Pensemos que la degolló de tal forma que casi la de copito. Tenía que haber salido tal cantidad de sangre que el lugar tenía que estar en pa lleno de sangre, de un, un charco de sangre inmenso. Él pensó que no, que no había suficiente de sangre como como para determinar que lo hubiese matado allí y, y dio por sentado que la habían trasladado. Y Patricia Colwell, menciona un hecho que cuando mmm, hicieron las labores las labores de limpieza un policía que estaba que estaba allí pues se fijó que había una mancha de sangre coagulada donde hubiese estado el cadáver donde había estado el cadáver seguramente debajo del cadáver de unos 15 centímetros y que realmente había bastante sangre o sea que simplemente con haber girado el cuerpo pues se hubiese dado cuenta de que la sangre pues sí había bastante sangre Y tenemos que tener en cuenta también de que estas mujeres llevan mucha ropa encima, a lo mejor llevan toda la ropa que tenían, en agua, falda, corsé, y que esa ropa cuando la desnudaron estaba cartonada, o sea, mucha sangre, mucha sangre fue absorbida por la ropa. Y Juanjo, di la segunda, si nos repartimos un poco el trabajo. Bueno, la segunda fue Annie Chapman, que fue suspendida en, en Humbley Strip. Esta sería prácticamente la, la más céntrica de, de las cinco. Eh, Annie Chapman conocía como Dark y también. Y bueno, esta la, la suspendieron también, apareció prácticamente eh, la había negociado. Y la, el principal hecho que, que tenía es que a ellos sí que la habían extraído en parte del útero y ahí fue donde empezó precisamente eh, el tema de que mucha gente pensaba que podía ser alguien que, que estaba buscando, que estaba coleccionando úteros, pensaba, atacaba a mujeres y bueno, quizás en el primer caso no lo hizo porque era como mucho antes, quizás estaba empezando pero no no estaba todavía perfeccionado hay muchos testigos que en este caso, en el de la muerte de Michalma, que fue el 8 de septiembre hablan de un tipo de, de comprensión de pelo oscuro, de extranjero Eh, de aspecto, bueno, incluso que yo una, Un big star que es como La hora de cazador la que por ejemplo es ojo en la película Y un, un abrigo negro eh, El cuello se cortó de derecha también como Siempre era el cuello de izquierda a derecha eso, yo creo que cuando, cuando Dicen que era de izquierda a no, Nunca lo he visto sentido Porque si atacas por detrás Normal es que el corte es a de izquierda a derecha Es eh, claro, no se... lo mismo Es que un zurdo claro. estaría al revés A inversa, de derecha a izquierda A no ser que fuera de frente, pero si fuera frente, eh, es absurdo. Eh, le sacaron las entrañas y los intestinos y los colgaron sobre los hombros. Que de hecho la, hay una carta donde se habla de eso. Eh, parte del útero, no del útero, desapareció, fue asfixiada eh, antes de cortarle el cuello probablemente. Tampoco tenía prácticamente sangre, fue en un patio y, y sin embargo no había sangre hacia el patio. A diferencia del caso anterior, esta parecía que no estaba de vida. Y bueno, hay gente que, lo que, que he dicho antes, del útero, sospechaban de un, de un personaje que, que había ido al hospital de Londres eh, en busca de úteros. Un, un personaje americano. Eh, era lo único que sabían. Y, y bueno, hay no sé sospecha de que podría haber sido eh, un médico llamado Francis Tumberti ...que también fue arrestado, incluso en aquella época, creo que dos o tres días antes del asesinato de, de Maricoli... ...pero parece que por haber tenido algún tipo de relación homosexual o algo así en medio de la calle... ...el caso es que este este individuo, que se convirtió en uno de los... Eh, ...para mí es mi favorito de todos los, los posibles culpables... Eh, ...se sabe perfectamente que era un, un abortista ilegal, de hecho tuvo que escaparse de Estados Unidos porque se cargó a una de las pacientes y también me parece que se cargó a un, a un enfermo de alergia, porque era una especie de bubonero, esto que salía las películas. Y eh, tenía la costumbre, decían en, en Estados Unidos, de hacer cena donde invitaba a sus amigos y les enseñaba um, los úteros que coleccionaba de mujeres. pero eso el hecho de que en esta víctima y luego también más adelante volviese a llevarse el útero, eh, hizo sospechar de que podía ser eh, este individuo. A mí me parece relevante también que en el caso de, de, de Annie Charman, algo que no ocurrió en el caso anterior, en el de Pauli Nichols, en el, en el caso de Pauli Nichols eh, parecía que estaba desmayado, o sea, tenía las ropas un poco desordenadas, eso sí, pero las tenía bien. En el caso de, de Annie Charman, las piernas estaban flexionadas y la falda estaba levantada hasta las rodillas. O sea, a mí eso me indica un poco de que ya estaba pensando un poco en exhibir al cadáver, o simplemente que ni se molestó en colocarle la, la ropa y, y se fue. A mí, de todas formas, me yo considero que, que a él le gustaba ya lo que estaba haciendo y que empezó un poco a exhibir, a exhibir y, y, y dar, quizás, aterrorizar a la población, ¿no? Decir, bueno, estoy haciendo algo es y esto se tiene que dar cuenta todo el mundo. Y parece ser que ella tenía unos anillos de latón y que todas la, las cosas que que ya que ya tenía, que han echado mantenía, las tenía pues delante, las tenía allí colocadas delante del cuerpo, menos estos anillos al parecer, o sea que parece como que se llevó algún trofeo, ¿no? Aparte de, de, del útero. Sí, cabrín, que, no eh, eh. Perdona. ¿No hay colúa de más por ahí? No, el guajo, sigue, sigue. ¿Cómo? Sí. Nada, que fíjate que esto ocurre el día 8 de septiembre y antes de que ocurra ya, el evento donde muere en la tercera de la costa, el día 17 de septiembre es, eh, es cuando aparece la primera carta famosa de todas las cartas posibles de Jack el Destripador. está normalmente se les olvida, pero es la primera donde aparece precisamente Jack el Destripador. Eh, Jack el Destripador. El mismo, no Destripador. no la carta de día 2 que todo el mundo dice, pero sí que también con día 2 y acaba también eh, eh, firmando como Jack el Destripador. En esta carta... Eh, Él dice que, bueno, eh, que las eh, que era, digamos, el encargado del comité de vigilancia que ha hecho la gente, nunca lo iba a encontrar, que estaba justo debajo de su nariz todo tiempo, y a pesar de eso no lo encontraban, y que los estaba viendo como lo buscaban y se reía mucho. Eh, dice que me encantaba su trabajo y que no pararía hasta que se hartase, y, y además al final decía, atrapadme si podéis. Lo curioso es que en el Potata ponía algo que tenía mucho que ver con el caso de, de Annie Chapman. Es que eh, ponía que, perdón por, las, por la sangre, todavía que no puedo... Bueno, que, que con la sangre que estaba escribiendo, pues me decía que había escrito la carta con la sangre. Y, y al final ponía qué bonito el lazo le puse. Refiriéndose, todo el mundo cree, que a las tripas que le había puesto alrededor del cuello. O sea que, eh, esta carta, yo digo es realmente la primera carta que aparece como ya que es el estripador. y de hecho cuando se dio a conocer pues fue la prensa que directamente cogió este nombre porque antes estaban usando otros incluso. El día 27 aparece otra carta, que está sí que es la, la carta del día del boss. y en esta carta eh, ya, ya ya llega incluso a hablar de que, de que va a hacer un corte en la deja abeja. Eh, que en el próximo trabajo cortará la oreja y, y se la desempeñará a los oficiales. O sea que ella está anunciando lo que, lo que iba a pasar. Por eso la carta esta, este grupo de cartas se consideran eh, bastante probables como Jack el Destripador porque hablan de cosas que han ocurrido o que van a ocurrir. Aunque siempre queda la duda, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la otra carta se, se escribe una vez después del, del crimen. La carta de Fongel famosa también se escribe eh, un día después. Sí y esta habla de que se va a cortar la oreja, pero quién sabe si realmente es una casualidad o no. El caso es que se parece mucho incluso el tipo de letra anterior, con lo cual parece del mismo hotel. Y bueno, pues eso es lo a, a la tercera a la noche del doble evento, eso era. Si sí, lo que quería mencionar también que que Lux, Lux, el George Lux pues que recibió después posteriormente la carta de Hell, la famosa carta de Von Hell, pues formó un grupo de de ciudadanos que decidieron eh, vigilar la zona de Whitechapel. Y él no era policía, era simplemente pues pues un ciudadano, un empresario, un ciudadano de la, de la zona que, que formó este grupo de, de vigilantes. Y es un poco extraño que fuera él también la que se le, se le enviara esa carta, no eh, por, eh, como como la de Their Boss, la segunda, pues se mandó a, a la agencia de noticias, la agencia central de noticias. En este caso se le mandó directamente a Logs. Y bueno, la siguiente, pues en la noche del doble evento sería el 29 de septiembre. Tenemos a una mujer que se llamaba Elizabeth Fry o Alice Fry una mujer bastante <risa> aficionada a mentir al parecer y también de 45 de 40, no, de 45 años. Y como todas las demás por por distintas circunstancias, todas estaban en la calle, ¿no? Las dos anteriores, porque no habían conseguido suficiente dinero para el alojamiento, y ella, pues, digamos que hacía poco que, que había dejado a su pareja, y ese ese día en que murió, pues, había estado bebiendo, había estado de, de pub en pub y bebiendo. Ella se dedicaba, pues, a, a pequeños trabajos, limpieza... Pues, costura y de vez en cuando pues parece ser que, que se dedicaba a la prostitución la noche esta pues, fue vista con, con varios con varios hombres y yo encontré algo curioso también eh, la última persona sin referirnos a Jack, por supuesto al asesino o supuestamente a, las, a Jack pues la última persona que lo vio con vida fue precisamente un policía, William Smith parece ser a él le llamó la atención una flor que ella llevaba en la solapa y según él mmm, ella iba con un hombre mmm, pues de unos 70 por ahí, con abrigo gorra de cazador como mencionante Juanjo y al parecer llevaba un paquete envuelto en un papel de periódico, según él de unos 40 centímetros a partir de ahí, aquí ya no se sabe nada lo siguiente es que se sabe es que en la madrugada del 30 de septiembre ya, perdón, que antes me equivoqué, no es el 29, sino el 30, en la madrugada del 30 de septiembre, pues, eh, espera a ver si encuentro un nombre, en la trasera del Club Educativo Internacional de Trabajadores, en la calle Berners-Sid, pues, en la parte de atrás, pues, eh, es que es un nombre alemán, <ríe> es un poco complicado, o algo así, pues, aproximaba con un carro tirado por un pony y de repente el pony pues dejó de moverse, pues él enfadado se acercó a ver qué es lo que le pasaba al pony que, que se negaba a moverse, distinguió algo, un bulto en el suelo y cuando se acercó se dio cuenta de que era una mujer. Fue corriendo hasta el club para, para pedir auxilio a ver qué pasaba porque claro, como dije antes, parece ser que era habitual ver a las mujeres tiradas en el suelo, borrachas o desmayadas y y fue a buscar amigos, a, a sus compañeros y tal. Cuando llegaron, pues se dieron cuenta de que esta mujer, Elizabeth Stride, había sido degollada, como todos los demás, de izquierda a de derecha, pero solo degollada. No había ni mutilaciones, no, no le había hecho nada más, sino solo de, degollarla. la Lo que se cree es que fue interrumpido, que ya que el escritador fue interrumpido, se fue de ahí corriendo, aprovechando a lo mejor el momento en el que el señor este que me niego a repetir su apellido, pues fue a buscar a sus compañeros y en ese momento, pues huy, huyó a la zona de Match Square y allí, pues, encontró a Katherine Ellos, que también tenía 43 años. Y bueno, ella, bueno, con ella se desahogó, por decirlo de alguna forma. Según Patricia Corwell, en realidad... Mm, Podría haber tardado a lo mejor 15 minutos llegar un punto a otro Yo no lo sé, porque no he estado ahí Pero a lo mejor, Juanjo, wow, si lo sabe, ¿cuánto se puede tardar de un lado a otro? Pues, no eh, sé, sí, precisamente en el, en el caso del tercer de, de Elizabeth Stray Es el único de los cinco crímenes donde no estaban en el sitio Pero bueno, mirando el mapa y mirando hasta nosotros, yo creo que sí, que se puede ir perfectamente en 15 minutos a lo mejor andando y corriendo mucho mucho más rápido. Pues pongamos que sí que tardó 15 minutos. En este caso, pues como decía antes, se desahogó, recibió una forma. Otra mujer que estaba en la calle, a, a, a, bueno, a la una y pico de la, de la, de la madrugada, Y esto, lo de esta mujer es curioso, porque ella en verdad uh, la habían cogido, la policía la había encontrado borracha prácticamente cayéndose y la habían detenido. Y fue llevada a comisaría y la mantuvieron ahí, pues, no sé, unas cuatro horas. Después de las ocho y media, la encontraron a las ocho y media, pues, unas cuatro horas y cuando le, le pidieron los datos a Alice, la dejaron ir cuando la vieron que, que estaba bien y tal la dejaron ir y es curioso porque le preguntaron los datos una dirección, un nombre y él dijo, Mary Ann Kelly de Fashion City era mentira por supuesto parece ser ella ha intentado conseguir dinero para, para, para un alojamiento para ella, para su pareja y se habían quedado en ver Con, con su pareja y no la volvió a ver por algo ya era muy tarde y ella en vez de dirigirse pues a donde solían quedarse al alojamiento donde solían quedarse o a buscarle pues decidió ir a mai square que es la sitio o sea di digamos que en este caso la policía metropolitana la policía de Scotland Yard, no tenía eh, competencias en este sitio que es lo que ahora se llama la villa de oro y en este caso ya que el equipador pues, digamos que metió un poco la policía en un pequeño lío, ¿no? Por el tema de las competencias, pero bueno. Cuando la encontraron, pues, estaba la encontraron sobre la, una, la dos menos cuarto de la mañana y estaba tenida boca arriba. Y aquí hay algunos aspectos que, que son curiosos, ¿no? En este caso, las ropas, pues, habían sido no habían sido levantadas ni habían sido respetadas, habían sido desgarradas completamente. El cuerpo estaba medio desnudo con la tenemos viendo voy a izquierda derecha. Sí, era tan agresivo y tan profundo que había eh, había cortado el lóbulo de la oreja izquierda. De esto no se dieron cuenta hasta que desnudaron el cadáver y el lóbulo cayó entre dentro de entre las ropas, ¿no? En este caso hubo mutilaciones faciales bastante bastante salvajes. Le había cortado la parte eh, le había cortado la punta de la nariz, una parte de la nariz. Tenía cortes en las mejillas. Eh, la piel de las mejillas fue levantada tenía los labios seccionados, había sido abierta en canal desde el pecho hasta la zona genital, eh, los, los intestinos habían sido extraídos y como Annie Chapman, descansaban sobre, sobre en este caso, sobre el hombro derecho, o sea, como que lo dejaba sacado para, para ir a lo que le realmente le interesaba. Eh, tenía cortes en los muslos a la, hasta la cadera, como si el asesino hubiera intentado, amputar las piernas, tenía cortes en el páncreas, en el vaso, en la vagina, le llevaban hasta el recto. En este caso también le estirpó el útero y el riñón izquierdo, que se lo llevó. Y aquí está lo curioso, cuando a Lux le mandan la famosa carta, from Hell, que se la mandan día después, pues no solo mandan una carta, sino también le, le manda un paquetito. Y Juanjo, que sabe más de las cartas que yo, que te explico un poco lo que la sorpresita que le mandó. Bueno, vamos a ir en orden porque antes pasan otras cosas, pero sí que es importante el detalle que has dado de que el corte del lóbulo, que encaja precisamente con lo que había hecho en otra carta anterior, de que iba a cortar en trozo de la oreja. Y bueno, y eso que tú dices, que, que ahora veremos lo que enca cómo encaja. El caso es que... Eh, Para mí, una, uno de los detalles más importantes del de asignato de Catherine Edus es precisamente el nombre que da cuando cuando va a ser liber, liberada, después de haber sido recogida o arrestada, por ir completamente borracha. Y es que habla, eh, dice que es Mary Kelly. Mary Ann Kelly, y, y, Mary Ann Kelly sí. y creo que te da que pensar si realmente eh, sí que había un, un objetivo en toda esta serie de crímenes, Y sí que había una persona que era la que querían eliminar a toda costa, por algún motivo que no sabemos, pero sí que te vas da a pensar que quizá ese nombre que dio en ese momento pudo ser su sentencia de muerte porque el nombre de la quinta víctima es Mary Jane Kelly Con lo Y bueno, cual... ahí, perdón, ahí se basa también un poco la, la teoría conspirativa que, que siempre se ha dicho que había eh, o sea, que el objetivo final de Mary Jane Kelly o uno de los objetivos principales y que está la muerte de esta mujer se, su, eh, se supone que fue casi por error no claro el problema está en que qué pasa con las otras tres muertes porque mata a las otras está practicando está probando las mata porque se parecen no se parecen porque sabemos por lo que dicen que mary Jane Kelly era bastante guapa y está pues no Entonces, no sé es, es curioso pero sí que es como si bueno he matado he intentado matar a una esta noche no me ha salido bien porque me han pillado y ahora me acabo de chivar a alguien que la que la que yo busco está en, en un sitio y voy a buscarla entonces es bastante curioso. Mitre Square, ese eh, como te he dicho, está ya en la zona de la City de Londres pero por muy pocos metros, de hecho, eh, no sé si eran muy pocos, pero muy pocos eh, la, ya hace poco que estabas andando por ahí y estaba viendo la policía poniendo un control precisamente el límite entre los dos sitios con toda la mala leche, como es el que dice El caso es que mmm, lo que ocurrió a, a continuación fue que la gente, bueno, empezaron a buscar por todas partes a ver si encontraban al asesino y lo que encontraron fue el eh, resto de, de las cenaguas que encajaban perfectamente con las de Cefrineos y justo encima de bueno, justo al lado de una pared eh, ya no en la zona de la City, sino más al este en Golston Street, encontraron la pintada que he dicho antes, eh, hecha con tiza Y esa pintada, como he dicho decía, los yugues eh, son los, eh, los hombres que no serán culpados por nada. Eh, como he dicho antes, Charles Warren pensó directamente que esto era un, algún tipo de, de, de implicación, hoy si no que habían sido los judíos, y decidió la porque hay que tener en cuenta que la población de Washington era bastante... estaba tenía sobre todo judíos, gente del este, de Rusia que estaban ahí, eh, refuquiados, eh, y se habían ahí, con lo cual, si de repente se les culpaba de algo, eh, los disturbios callejeros podían ser tremendos. Eh, es curioso porque en la, en la fase hay una doble negativa, que eso eh, dicen que es típico de los Cogni, los Cogni eh, es la gente, digamos, nativa de Londres. Eh, pero hay otros que dicen que cuando habla de lluvres se está refiriendo... A, podríamos decir, la, la mitología masónica. Y es precisamente cuando hay eh, la mitología masónica, y me escupo masones porque yo no no la conozco al detalle, pero se habla de que hay tres personajes, que son eh, los yugues, que matan a, son yu, Yugela, Yugela y Yugelum, que son los asesinos de Irana, Aviv, una figura semilegendaria de la masonería, y que esto puede ser un... Una, una punto, un apunte, una forma de, de implicarlos, y que por eso Charles Warren, que sí que sabía que era masón decidió eh, directamente eliminar el mensaje cuanto antes por eso todas las teorías conspiratorias que hablan de, de, de los masones eh, parten prácticamente de, de esta inscripción. Hay incluso gente que llega a decir que esto es eh, manchurio, que manchurio que, chi, que Charles Warren sabía que sabía, sabía, sabía mucho de manchurio y que sólo una palabra manchuura que se que significaba dos eh, la verdad es que la polémica sigue sí hoy día y, y nadie sabe exactamente qué que se quería indicar con aquello ni siquiera si realmente fue una pintada ya quetipado porque puede haber cualquier persona que pasó por ahí lo que pasa es que claro aparecer justo al lado de, de los restos de agua que encajaban perfectamente o sea que eran de ella pues eh, ganó mucho eh, a continuación aparecieron las bueno Día de, al día siguiente se recibe, se envió la carta a Sophie Jackie, que eh, también es una carta muy importante, porque en ella eh, habla precisamente ya que del es estripador de que eh, se ha cargado una que gritó, pero no pudo terminar del todo, y que no le dé tiempo a llevarse a las orejas para la policía, justo como le usan la otra carta. Lo que pasa es que eh, esta carta no es muy fiable porque se envió un día después, o unas horas después, con lo que la gente que piensa que... ...perfectamente a través de la prensa se podía haber enterado... ...y a continuación el día 15... Se, ...se envió la carta más famosa de todas... ...creo yo que es la carta de la fronja... ...la carta del, del, del infierno... ...en ella estaba directamente... ...dirigida al señor Lask... ...como ha dicho antes Sara... ...que era el encargado del comité de vigilancia... ...le habla de que le ha enviado... ...la mitad del riñón que cogió ...de una de las mujeres... ...como había hecho precisamente con Catherine Edos... ...que lo ha guardado... ...y que bueno el otro trozo que, que, no, que no va, se lo ha comido y que estaba muy bueno. Eh, que le gustaría mandarle el, el cuchillo, pero eh, bueno, que la próxima vez. Y bueno, y voy a firmar con el Catchme eh en Quanducan, eh, atrapadme cuando podáis, señor Black. Esta carta de nuevo es la, la más espantosa, y la más eh, y además tiene un tipo de letra, no es sé la ilegible, pero solo la letra ya ya asusta. Sí, es muy Pero... angulosa y ya, la verdad es que da cosita la, la carta este con muchas faltas de ortografía. Lo que no sé si son, como se suele decir, que, que detrás de las cartas se oculta alguien curto. ¿no? No, no, no estoy yo muy segura de que sea muy culto, ¿no? Pero eh, que tiene muchas faltas de ortografía e incluso no sé si en esta en concreto se dice que a lo mejor fueron intencionadas, ¿no? Totalmente. Hay mucha gente que, que dice que son faltas intencionadas porque, bueno, incluso en la, en la, la grafía... No sé, es, es de una forma... Es tan irregular, no sé. Hay gente que sí, dice que puede claro. precisamente porque es, porque es alguien americano también y que algunas palabras, pues... Eh, y bueno, en no sé. el eh, vos, por ejemplo, vos no es una palabra inglesa, sino más bien americana, ¿no? No se dice en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno... Pues o sea, ahí está, yo creo que es la, la, la, la más interesante de todas Aunque igual que el resto no se sabe si es auténtica o no Lo que sí que es que tuve una segunda parte de esta carta Que le llegó a Openshaw después No me conocida, pero también con el mismo tipo de letra Llegó unos, unos cuantos días después Y bueno, el 9 de noviembre, si quieres lo explicar tú, Sara Fue cuando cuando murió Mary Kelly Sí, el 9 de noviembre murió Mary Kelly Y es una cosa muy curiosa también porque ella había tenido una discusión, sí, sé que ella tenía una relación, uh, se ha llegado a decir, lésbica, con, con una chica, con una con una mujer que, que era prostituta, al parecer, y se dedicaba también a, a lavar a lavar ropa, quiero decir, a ver, espera, Mary Hervey, Mary harvey sí, y al parecer, pues, la pareja de, de Mary Kelly, que se llamaba Joseph Barnett, pues no estaba muy conforme con que la chica esta pues tuviera una relación tan íntima con, con su pareja, que ya a veces se quedaba a dormir con, con Mary Kelly. El hecho es que tuvieron una discusión y se rompió eh, un cristal de la ventana. ellos la, No lo arreglaron, le venía muy bien porque se había perdido la llave. Esto es curioso porque, si no me equivoco, por lo que he leído, cuando van a entrar en en la habitación, porque no es una casa tampoco, es una habitación muy pequeña, cuando van a entrar en la habitación de Mary Kelly, que es una planta baja, pues tienen que echar la puerta abajo, o sea, la puerta está cerrada por dentro. Y da un poco de que pensar que a lo mejor a ella sí que la estaba vigilando, ¿no? que, que sa de, sabía de que podía entrar a, a pasando la mano por ese agujero que había en la ventana, Y la verdad es que con Mary Kidd es una, una cosa un poco especial Porque no se parece en nada a las demás Una mujer que, que al parecer era muy atractiva no, no no había pasado la cuarentena, o sea, tenía 24, 25 años Y se pasó mucho tiempo con ella, como como decía Juanjo De hecho, en un momento dado de la madrugada, pues Una vecina eh, oyó que alguien decía murder, ¿no? eh Asesinato no le dio importancia, al parecer pues tampoco es una cosa tan extraordinaria no lo que le hizo a Mary Kelly pues ya fue <ríe> el culmen vamos, la desfiguró totalmente, la cara le cortó las orejas, le cortó la nariz levantó la carne de tal forma que prácticamente se levantó hasta el hueso de hecho, si se las fotos de Mary Kelly no tiene cara o sea, la fotos como de un total <ríe> No parece ni una persona siquiera. No tiene cara. Eh, le gastó la carotea derecha. Y ella en este caso también es diferente a los demás porque, como decía antes, por distintas circunstancias las demás estaban en la calle. Ella no, ella estaba, por decirlo entre comillas, en su casa. Ella la cogió en, en un sitio donde él podía estar a gusto. Eh, la, la chica esta, amiga de ella, había dejado una ropa Que, que tenía la balde la la ropa sucia la había dejado allí y él aprovechó esta ropa y la, la puso en la en la pequeña chimenea que había para como para que tener más luz porque realmente lo único que tenía ahí allí de luz era una vela. Cuando Abelín llegó allí, encontró la ropa en la chimenea, pues pensó que precisamente era para tener luz. De hecho, había una tetera que le habían derretido el pitorro del tiempo que estuvo ahí ardiendo. La apuntó los pechos Eh, los colocó junto al, al hígado en, en un lado de la cama, porque la visceró completamente, le sacó todos los órganos, los intestinos estaban encima de la, de la mesía de noche, eh, la pierna derecha estaba destellijada de tal forma que se le dio al tiempo, eh, le faltaba el corazón, el corazón no apareció, le estajó también, aunque en este caso creo que no se lo llevó, y, y no sé lo que le faltó por hacerle, la verdad, ...que le hizo de todo... ...y ese fue pues... ...el último crimen... ...el último crimen... ...la descubrió... Eh, ...ella le debía dinero a su casero... ...y ese día... ...pues... ...el casero mandó pues... ...a un, una especie de, de mensajero que tenía ¿no? ...estoy intentando encontrar el nombre... Uh, ...a ver... ...bueno... Thomas Foyer y Neil Henry se llamaba, o sea, llegó allí, tocó, nadie le abrió, por supuesto, ¿cómo le va a hacer? Pues se asomó a la ventana, quitó un poco la cortina y vio, pues, los despojos. Llamó enseguida a la policía y lo que decía juan antes, tardaron muchísimo tiempo en, en tirar la puerta abajo porque realmente la puerta estaba cerrada por dentro y una cosa... Curiosa también que en este caso hubo fotografías post-morte. En las demás hicieron fotografías, quiero decir en el escenario del crimen, las demás hicieron fotografías en el momento de la autopsia, después de la autopsia, mejor dicho, y en este caso las fotografías la hicieron en el mismo escenario del crimen, cosa que se hace ahora habitualmente, pero que en ese momento no se hacía. Eso es algo curioso también, porque es la única foto que tenemos que es, es triste que no tengamos fotos de estas mujeres antes de... De ser asesinado, sino después Y las fotos que tenemos Son en el lugar del cine Y lo que ¿Me puedes repetir mm. las fechas De los diferentes asesinatos? Sí, porque antes cometí un error es El 31 de agosto Sería Polinicos El 8 de septiembre Sería Anichalman El doble evento se dio el 30 de septiembre y el 9 de noviembre es el de Mary Kelly todos en fin de semana. Mm, ya pasa y, y lo curioso también es que del tercer y cuarto asesinato pasa poco más de un mes antes de cometer el último. Pero eso no es tan extraordinario actualmente no es tan extraordinario, puede determinar mejor que no sé, quizás él tenía a lo mejor era marino, también puede ser que fuera marino, eh marino mercante y tal y llegara de la casa que en esos momentos es cuando estaba en la ciudad. Pero, teniendo en cuenta la, la, la criminología moderna, pues, tenemos que, cuando se empieza a estudiar a los asesinos en serie, cuando se empieza a descubrir que hay, un, hay una determinada eh, clase de asesinos que, que actúa... Eh, a ver... Con un ciclo, sí, que son... Uh, sí, exacto, actúa como un ciclo, A lo mejor eh, de una determinada forma con, uno, con unos rasgos muy característicos Que es lo que se llama el modus operandi ¿No? Pues vemos que estos asesinos Pues No, no matan eh, Muy seguido, tienen unos momentos En los que se llama el momento de refresco ¿No? Que son momentos en los que Deja de matar Esta moción no le espera en ese momento falta Y y deja de matar en ese momento no es un momento en el que también se llama la máscara de cordura porque es un momento en el que él pues digamos que, que vuelve a, a su a su normalidad hasta que vuelve a necesitar pues matar de nuevo no sería pues eso la fase de refresco la, el, el, la definición más adecuada sería esta eh, los asesinos en serio son aquellos que cometen tres o más asesinatos en lugares y periodos temporales distintos y Eso también es algo que los distingue a los asesinos en masa, porque los asesinos en masa cometen su, sus crímenes, pues, el mismo día. Es el típico que mata en hamburguesería o en un colegio, ese sería un asesino en masa. Los asesinos en serie pueden matar muchísima gente, pero el periodo temporal en que la mata es distinto. O sea, puede pasar una semana, puede pasar un mes, o incluso hay gente pues que ha pasado un año o varios años, ¿no? Este este momento de descanso se llama la fase de refresco, y es como un momento en el que él vuelve a, a, a recuperar cierta cordura, ¿no? un momento de calma. También se dice que los asesinos en series no pueden dejar de matar. Esto si lo aplicamos allá también puede ser curioso si consideramos que es un asesino en serie, porque él dejó de matar después de Mary Jane Kelly. Sí. Uh -huh esto nos puede indicar un poco si, que si pensamos que es un asesino en serie que yo creo que indudablemente pero es nos puede decir un poco como que dejó de matar para Ressler, como decía juan Juanjo antes la, la, el asesinato de Mary Jane Kelly fue tal, tal acto de locura que o bien no podía seguir viviendo y se suicidó o bien eh, lo, lo internaron en, un, en una institución mental porque ya había perdido completamente la cordura es que la foto de Mary Jane Kelly es horrible. O sea, lo que no le hizo esa mujer, yo no sé qué, qué le faltó por hacer. O sea, se tuvo tanto tiempo con ella que, que disfrutó. Le hizo de todo. De todas formas, en el caso sí, en el caso de Mary Kelly, hay que poner también atención en precisamente en, en lo que le llevó a hacer, eh, desfigurándola completamente y eh, dejándola totalmente reconocible, eh, que hay algunos detalles que apuntan a una teoría muy... Muy interesante, y es que eh, hay dos personas que aseguran, aseguraron, a, haber visto a Mary Kelly después del crimen. Sí. con lo, El hecho de que ella estuviera desfigurada, el hecho, como te has dicho antes, de que hubiera una mujer que estaba compartiendo la habitación con ella, y el hecho de que se quemaran ropas, eh, ha llevado a mucha gente a pensar que realmente, o incluso que la puerta estuviera cerrada por dentro, ha llegado a mucha gente a pensar que realmente Mary Kelly no murió sino que fue esta otra persona o otra persona la que la que murió, la que fue en algún momento una sustitución o incluso un error y mataron a una confundiendo la con la otra. La verdad es que eh, está tan irreconocible, como tú dices, sí. que esa teoría yo nunca la he descartado del todo. De hecho, en la película From Hell, en la que sale Jenny Depp, pues vemos que realmente es lo que lo que ellos dan a entender. Bueno, no lo dan a entender, es lo que dicen realmente. Vemos al final a a Johnny Depp con con la que hace de Marilyn Kelly, ¿no? Que como que fue un, un plan para proteger a Marilyn. No sé. <risa> Digamos que en esta época tampoco había muchos avances en las técnicas criminalísticas. No se sabía analizar bien la sangre, la serología moderna como la entendemos ahora prácticamente no existía. Si no sabía, o sea, No tenían las técnicas adecuadas para distinguir lo que era sangre humana de sangre animal por no hablar como decíamos como yo yo opino no que que se dice que una una característica que, que reúnen todas las, las víctimas aparte de que haber sido degollladas de izquierda a derecha es que no se las agredió sexualmente a mí me resulta algo curioso porque lo, los forenses fueron muy taxativos en, la, en las autopsias dijeron en sus informes que no había semen. Y eso es una cosa que a mí, la verdad, pues, me no me convence nada, que una toxia de esa época, de la forma en la que se hizo, porque como dijimos antes, lo, los cuerpos, por lo menos, de los dos de, los de las víctimas, de, de las dos primeras, fueron lavados, cosa que, que no se hace. Aunque no haya habido penetración, que teniendo en cuenta que son prostitutas, de licen, no son prostitutas de lujo, precisamente, no entiendo muy bien cómo determinaron, Que no, que no había agresión sexual, o sea, aparte de que, vale, puede ser porque no vieron lesiones vaginales, pero estamos hablando de mujeres que a lo mejor entre coito y coito no se lavaban, que no tenían acceso a lo que nosotros entendemos por, por una casa, ellas vivían en una habitación, seguramente compartiendo baños, seguro compartiendo baños, o en una simple cama. No tenían acceso a, a toallitas húmedas, a higiene, tal como lo entendemos ahora. O sea, entre coito y coito seguramente ni se lavaban. Estamos hablando de que seguramente, vamos, sus ropas estarían también bastante bastante estropeadas y sucias. No se hizo un tratamiento adecuado como se hace ahora de la ropa. La ropa a la polínicos se la desgarraron directamente. A la otra se la quitaron. Y la, y la abandonaron en un rincón No se hacía ¿Quién nos dice a nosotros que eh, Ya que el destipador No era un asesino en serie eh, Sexual, de tipo sexual Y que pues Eyaculó Encima de su ropa O bien en un pañuelo o en otro lado O sea, se, se da por, por hecho de Como no, no hubo agresión sexual Y eso también es una de las Ya es hipótesis Para algunos de los que afirman Que ya es anticipadora en una mujer Cosa que a mí me resulta bastante, bastante curiosa o, o, y, ¿Y no bastante, podía ser un tío estúpido. impotente? Frustrado por no poder Porque el pajarito no le funcionara sí. Matar a las prostitutas Pero por ejemplo ahí Está el caso de Chikatilo El famoso eh, Chikatilo que le era impotente O sea, él no podía mantener una relación sexual Normal con una mujer Sin embargo, cuando veía el cuerpo de alguna de sus víctimas, se volvía loco. Y en ese caso no era impotente, eyaculaba. ¿Podemos estar hablando de una persona impotente? Sí, sí. Pero de definitivamente yo pienso como como wrestler, que hizo un perfil mmm, sobre Jack el destipador, y él decía que, que el uso del cuchillo era una característica que, que él veía como muy conectada a lo que es un asesino sexual, el uso del cuchillo, si nos damos cuenta con el cuchillo se penetra no es un sustitutivo de, del pene y él lo llama de una forma muy curiosa que estoy buscando el nombre, creo que es necrofilia a ver, un segundito necrofilia regresiva Si no damos cuenta también, ya que el descipador extrae la parte que nos hace las mujeres mujeres, ¿no? Les extrae el útero. A Jean Kelly le a Mary Kelly le le los los pechos. Yo diría que no es una mujer desde luego, se, se dijo que si das si das Zurconandoy, pues le dio por decir que posiblemente fuera una mujer o un hombre disfrazado de mujer que nadie busca una mujer Ese tipo de, de crímenes, pues claro, también era una época en la que a lo mejor no se consideraba que las mujeres fueran capaces de cometer ese tipo de asesinatos, que sí lo eran, pero no de ese tipo precisamente. Las mujeres suelen ser un tanto más sutiles, suelen la, las asesinas seriales son usar veneno y suelen matar a gente conocida, sus familiares, sus hijos, gente que cuida. Y en este caso yo lo veo muy, muy difícil. Se decía que era una partera por eso... ...porque siempre se ha dicho... ...que que el estipador puede... ...si no era médico cirujano... ...pues tenían ciertos conocimientos de anatomía... ...y no necesariamente. Mm. Por eso... ...por eso yo creo que la teoría de Francis Tumberti... ...es bastante... ...encaminada, quizá no sea él... ...pero estamos hablando de un... ...de un abortista ilegal... ...estamos hablando de un tipo que... ...presume de haber curado a un montón de gente... ...sin ser realmente médico... ...porque no era médico... Estamos hablando de un tipo to totalmente misógino Estamos hablando de un tipo que colecciona tarros con úteros femeninos Entonces, eh, la verdad es que debió ser alguien así, creo yo Hay gente que también piensa que los crímenes de este ya que destripador Fueron algún tipo de rito satánico Y también se ha escrito mucho sobre mm. eso porque Si los pones en un mapa, prácticamente forma una cruz O, o una elipse, si lo los cierras, forma como una elipse No lo sé. Incluso hay, hay quien quien asegura que la, la cruz no es perfecta, pero es porque realmente los crímenes se cometieron en los puntos correctos para hacer la cruz, pero luego, como tú decías, se trasladó a los cuerpos un poco. Entonces, eh, no lo sé. Pero sí que yo sí que apuntaría a algún tipo de... No tanto de un violador o un criminal sexual, como de un auténtico individuo que odiaba a las mujeres con toda su alma y con toda su, su corazón, nunca mejor dicho. Y de hecho, no, pero... acabó ya el corazón de momento Perdona, Sara, persona? un momentito, porque sí. aunque parezca mentira, llevamos una hora y pico de tertulia, Ramón no ha intervenido todavía y quiere intervenir. Y yo creo que viene a relación con algo blanco y en botella, ¿no, Ramón? Eh, bueno, viene en relación a varias... Bueno, lo primero es decir que estoy disfrutando muchísimo de Sara y a Juanjo porque es impresionante todo lo que saben y por eso no he intervenido antes porque de verdad que es que estoy disfrutando muchísimo de escucharlos. Eh, y ahí, bueno, yo simplemente con, con, con lo que es un poco ya que estamos hablando de, de la posible identidad de, del asesino, ya hay varios puntos que mí me han llamado mucho la atención. Lo primero, lo que, lo que ha comentado Sara, de que es una zona en la que hay mataderos Efectivamente había bastantes mataderos en la zona Y además eso hay como varios puntos que a mí me, me, me llaman la atención Primero es el, la idea del matadero y luego es, es el hecho de la sangre El hecho de que la, la escasez de sangre que haya y que haya un, o sea, La evidencia no es solo la escasez de sangre sino Si tenemos en cuenta que los han matado O las han matado degollándolas y además eh, con bastante profundidad, es decir, que han eh, el, el corte es muy profundo, lo cual supone que, o mucho me equivoco, la han seccionado la, la arteria. La presión a la que está la sangre hace que le, cuando se corta la arteria, en la altura de la sangre puede alcanzar varios metros, es decir, que si, si el corte de muerte se lo dan seccionando una arteria, Y no es solo que es que falte sangre, es que te, el, el, el lugar donde las han matado tendría que estar empapado de sangre. O sea, calculemos una, que por la, las las la, eh, la altura y el peso de las mujeres, eh, al menos debían tener 4 o 5 litros de sangre. Si nos hacemos una idea de lo que son 4 o 5 litros en un cubo de agua, normalmente, pues imaginemos lo que es tirarlo al suelo o empaparlo. O sea, no es que las ropas estuvieran empapadas por muy empapadas que estuviera las ropa, no podían tener cuatro o cinco litros de sangre encima. Entonces, el lugar donde las asesinearon tenía que estar empapado de sangre. Y además, cortar realmente, hacer ese corte, aunque nos parezca que es fácil, no es tan fácil. Hace falta bastante fuerza, tanto para hacer un corte que seccione casi la cabeza. Hace falta muchísima fuerza. Y luego estamos hablando de que posiblemente han trasladado el cuerpo. Entonces, eh, evidentemente, estamos hablando de un asesino que es un hombre, y es un hombre además de una complexión fuerte, y esos posibles conocimientos de anatomía, y ese lío además en el corte de cuello posiblemente no fuese desde atrás, sino que lo que estamos hablando quizá a mí me da la sensación de que más bien parece directamente alguien que trabajara en una carnicería y que posiblemente incluso ha utilizado el lugar de trabajo para hacer desaparecer la sangre. Eh, con lo cual, bueno, pues no sé, esos son los puntos a mí que me han llamado un poquito más la atención. Y yo, quizás sí que hay un componente sexual, pero también es verdad que que es más bien un arranque de violencia y que, aunque arranca el útero, pero es que acaba arrancándolo todo, o sea, acaba eviscerando casi completamente, con lo cual quizá igual no habría que centrarse tanto en, un, en una agresión sexual como sencillamente en una en una pura expresión de ira hacia hacia una víctima débil o fácil, dijéramos, pero no necesariamente por el componente sexual, sino por el, por la facilidad, por la facilidad de que esas horas en las que no hay nadie son las... Son las personas que están deambulando son, eran mujeres eh, eh, además muchas de ellas bebidas es decir son una presa fácil pero aunque sea una presa fácil moverla mover el cadáver es complicado y, y requiere hacer ese corte y trasladarla requiere fuerza por lo cual no sé yo, yo, yo pienso que quizá pudiera ser eh, pues un carnicero o algo y luego he estado viendo las imágenes de las, de las cartas Y bueno, es evidente que, que las dos cartas, la de querido jefe y la de y la de desde el infierno, están escritas por pues, personas distintas. O sea, no es que una esté imitando la, una letra extraña, porque la, la letra se puede imitar, por ejemplo, se puede modificar la anchura, la altura, y puede modificar ciertas características de, de las letras. Pero, por ejemplo, eh, cuando trazas el círculo de la O o cuando trazas el círculo de la A, Eh, y hay, o sea, hay características sobre todo en los, en los giros y en los quiebros de las letras que son prácticamente imposibles de, de imitar a no ser que seas un, un, un experto y sepas exactamente qué es lo que tienes que, que, que confundir o sea cu cuál es el punto en el que se va a fijar alguien que intente reconocer la letra entonces la de, de su mouse son letras totalmente distintas son letras totalmente diferentes y posiblemente también hay ciertas características de, de la letra de la carta de Frongel, que no soy experto en grafología, pero sí que hay cosas que descuadran un poco. Por ejemplo, que en la letra de Frongel destacan mucho los los, los rabitos de, de las letras hacia abajo. Es decir, eh, hay un hay una componente mayoritario de, de, de elementos inferiores. Sin embargo, la, la, las líneas Eh, suelen tienden hacia hacia arriba la línea de la de, de la carta tiende hacia arriba y esos dos elementos combinados son un poco incoherentes con lo cual posiblemente sí que estaban es alguien intentando imitar o modificar o modificar su letra y bueno pues evidentemente es una letra que tampoco al estar siendo imitada pues no sabemos muy bien si si, si denota un poco dijéramos eh, un nivel cultural alto un nivel cultural bajo pero pero así la, la impresión que da sobre todo en, en lo que pasa que eso se modifica un poco con la época da una cierta sensación como de letra muy de, de caligrafía y eso es muy típico de alguien que bueno pues sabe escribir pero no tiene aún dijéramos desarrollado su propio estilo de, de letra con lo cual sí que podría ser un, un estilo de letra más bien de, de De, de, de cultura baja pero eso la verdad es que eso sí que por una persona de cultura alta... sí que sería muy fácil de, de imitar con lo cual bueno pues no sé un poco son las sensaciones que ...que me da de, de las cosas que más me han llamado la atención de todo lo que de todo lo que habéis comentado pero sobre lo de la sobre lo de la sangre creo que ha sido juan que ha comentado que una de las cartas fue escrita con sangre no sí, sí. Eh, lo cual quiere decir que sí que se llevaba sangre Ya que el destripador, claro Saber si se llevaba un litro O una pequeña muestra eso Sería lo complicado, pero podría haber explicación Como hacía Ramón a la falta de sangre en sitio, Que por algo él la quisiera O Dentro de su locura la necesitará parar Sí, pero, pero que eh, Ramón, es, es cierto la, porque la que nos Es que eh, Hay mucha que, eh, que sale Disparada cuando produces el corte Lo que dice, el, Ramón, el, el claro, sí. que dice Ramón es que la sangre sale Tipo geyser Sí, pero por ejemplo, una víctima de la que no había aparecido sangre, habéis comentado que parece ser que primero fue asfixiado y luego se le cortó el cuello, ¿no? O sea, podía estar preparado para recoger la sangre. Eh, pero es que hay un problema, como dice Ramón, cuando la de huella eh, prácticamente la decapita, o sea, ahí tenían que ser como una una fuente de sangre, como dice Carlos, como un geiser, porque es sangre arterial. O sea, eso es imposible, es que es imposible, no sale como cuando te haces una herida, un corte sí, que sí, sale sí. lentamente, sale disparada o sea, y es lo que dice Ramón tenía que haber muchísima más sangre y el problema es que realmente no hay tanta sangre y Ramón pues acaba de una pista muy buena que es una, que a lo mejor pues a lo mejor sí se la llevaba a algún lado para disfrutar un poco de su obra, digamos que a Mary G. Kelly la cogió en su casa, ¿no? a lo mejor pues sí hubo Eh, él la llevó a, una, a un sitio donde se, se sentía cómodo Tampoco está tan, tan extraño pensar eso El problema es ¿Dónde? Porque fueron asesinadas en sitios distintos Si él la llevó a un sitio para hacer eso Seguramente era un sitio donde él se sentía cómodo hmm. Entonces eso se, se lo das a los del CSI Y te lo descubren en dos capítulos ¿eh? <risa> eso, ¿En Estaba preguntando yo Eh, ...actualmente si examinamos los cadáveres, las cartas... ...todo el material que ha sobrevivido en la época... ...podríamos averiguar algo... ...a si través este... de, la, de la tinta... ...de ver si hay más sangre que no sea la de las víctimas... ...no sé, el... de película de FSI... ...pero realmente no sé si se ha escrito con sangre animal o no... ...y actualmente no creo que... ...porque actualmente no creo que las cartas se pueda sacar mucho, mucho de la gente. No, lo que, se refiere, lo que se refiere, Paco, es haber aplicado la técnica actual a la metodología de antes. De todas formas, os comento una cosa. Las cartas no pueden estar escritas con la sangre de las víctimas por una esencia de razón, y es que la sangre en cuanto sale se coagula. Se coagula. Entonces, no, a no ser que utilizara un anticoagulante tipo pues un... Eh, dijéramos que para la época podrían utilizar un, un veneno de serpiente, por ejemplo... Eh, o cosas de este estilo, eh, que Hola. son anticoagulantes, pero eh, o sea, es, en el momento que tú saques la, la sangre eh, tarda en coagularse eh, minutos. De hecho, obtener una muestra de sangre cuando la llenamos en un tubo, esos tubos eh, llevan un, un anticoagulante, DTA o el que sea, para para que no se te coagula la sangre y tú puedas hacer análisis. Entonces, eh, la sangre podría escribir con ella siempre y cuando estuviese escribiendo con la sangre fresca de la víctima, es decir, estuviese escribiendo claro. la carta en el lugar donde está con la víctima y donde todavía Entonces, la víctima está está sangrando, si, si no la si no o ha utilizado un anticoagulante o lo, y vamos, no creo que para la época dispusiera de él fácilmente o, o no pueden estar escritas con sangre. No, no, hay que no me no está contando, le me hizo en el capítulo 2, le dice eh, Guardé eh, un poco de sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre Cuando sí. eh, me hice mi trabajo Y se me secó y no pude usarla Y repunte ah, la tinta Así que me daba de jaja o sea, Sí, de, dice ¿no? exactamente Que se la pobló, se puso muy espesa o algo así Y no la pude sí. usar Y por eso la sustituyó okay. por tinta roja Pero hay que que fueron miles de las Que llegaron a, a la policía, ¿eh? Y estas son, fueron seleccionadas por los detalles concretos que vieron. Y que hay incluso muchos casos de personas que se autoinculparon como que un Destripador. Y la misma policía demostraba que eran locos que estaban autoinculpando para que se imaginan la psicosis tan grande que habían todolones. Y también se descubrió que muchas de las cartas que se mandaron habían estado escritas por mujeres. Habían sido escritas por mujeres. La gente que él, estaba aficionada. Así, pero, o sea, es que fue una paranoia tan grande la que en Londres que había gente pues, eso, escribiendo cartas por, por curiosidad por, por ver si salían en el periódico gente que se autoinculpaba con, con el peligro, oh, le podía costar la vida si lo era culpable, y la propia policía tenía que demostrar que, que eran inocentes o que eran locos, por, pero hubo muchos casos de esos, ¿eh? o sea que todo en Londres estaba totalmente eh, volcado en el caso y ya digo, hasta el punto de que mucha gente se había totalmente sospechosos Sí. usted me gustaría de hecho una mega ramón con respecto esto, es muy posible que la que la paranoia que se despertó eh, aparte de la violencia que pudiera tener el propio asesino hay que tener en cuenta que muchos de estos eh, eh, muchos de estos psicópatas eh, tienen una cierta eh, les, les gusta dijéramos exhibir tienen un Una, un pequeño complejo exhibicionista de exhibir su obra entonces posiblemente eh, la paranoia que se despertó y las expectativas que había con respecto al caso pues, pudi pudieran haber sido mm, agravantes de, de las condiciones en las que las últimas víctimas aparecen es decir probablemente el mismo se creció debido a las expectativas que ya había es decir que posible es muy posible que a lo mejor las primeras en eh, eh, dijéramos, las matara en un arranque de violencia eh, espontáneo, pero esa, esas expectativas que se crean a través de la prensa posiblemente eh, le crean a él una especie como de, de sentirse protagonista, eh, sentirse especial, que es justamente un poco lo que él va buscando cuando ya empieza a, a matar en serie, y y empezaba como a, a autodesafiarse el asesino sí mismo para el siguiente crimen hacerlo más atroz que el anterior. Un poquito darle, un Entonces, poquito darle eh, a la gente lo que busca. Claro, exactamente. Entonces, posible, por ejemplo, hoy pues este caso podría tendría que salir a la prensa cuando ya estuviera resuelto, porque ese feedback que se crea entre el asesino, la prensa y la policía eh, sabemos que eh, va a repercutir negativamente en la acción de De, del asesino o, o, o del, del psicópata en este caso de todas formas en esa época no solo se recibieron las cartas de ella sino que mucha gente escribía los propios periódicos poetando sus opiniones había gente que decía que ese tipo de crímenes realmente no podía ser un inglés que tenía que ser un extranjero se habló de los Piedes Rojas porque en esa época también estuvo por ahí el, el espectáculo de Buffalo B ...y se la llegaron un poco a lo mejor a, a algún indio loco que tuviera... ...y recibieron muchas cartas también los periódicos... ...diciendo como que por qué tantas por qué tanto... tanto ...publicar cosas de Jack el destipador... ...que era algo desagradable... ...que podía provocar pues... pues el, ...el interrumpir a la policía... ...el estar un poco incomodando la investigación... ...o sea, los periódicos aquí tuvieron mucho, mucho que ver... ...con el tema de Jack el destipador... ...puede ser que hasta ese momento pues él no pensara en desfigurar, pero parece ser, parece ser, que antes de que él empezara a desfigurar la, la cara de, de sus víctimas, de, de Catherine Mellows y de Mary Kelly, pues eh, los periódicos dieron una noticia falsa que parece que era algo no tan extraño en la época, y decían que ya el anticipador desfiguraba a sus víctimas. ¿Qué ocurrió? Que el 23 de septiembre, Recordemos que el doble evento fue el 30, pues el 23 de septiembre Pues apareció una una chica asesinada Que se llamaba Jane Bedmore La habían acuchillado salvajemente Como ya que el estipador La, la zona del abdomen y la, la zona genital Y le habían desfigurado la cara Pues... No fue Jack Recipador. Después de, de unos meses después de la última víctima, se, se cogió el verdadero culpable, que era su propio novio, que estaba desechado porque ella lo, lo había abandonado. Y como él había leído en los periódicos que Jack Recipador desfiguraba a, a sus víctimas, que hay que recordar que no lo hizo hasta que mató a Catherine Eddowes, pues él quería achacarle ese crimen al asesino que estaba actuando en WeChat, y lo hizo. O sea, los periódicos un poco determinaron un poco el rumbo de la investigación, se puede decir. Quizás a lo mejor eh, a Jack el citador no se le ocurrió la idea de figurar hasta que lo vio los periódicos, y dijo, oye, pues buena idea, ¿no? A lo mejor pues le gustaba a veces en los periódicos reflejado Hay muchos asesinos en serie que se buscan en los periódicos, que a lo mejor quieren llamarme la, la atención cada vez más. Y para mí algo de eso hay, algo de silicionismo, porque es verdad que a Annie Chalma la, les trajo el útero y, y la, la destripó y le sacó los intestinos, pero cada vez iba peor. Salvo con Lisa Stryke, que simplemente la digo yo, que yo ni siquiera estoy segura de que fuera él, la verdad. No se puede asegurar al 100% que se que fuera él, salvo que estaba en la zona, o se podía estar cerca de la zona. Mm, y eso nos lo determina simplemente que después se encontró a Catherine Edus, pero nadie notiza, ciencia cierta, que el que mató a Alice Steyer fuera él. Pues yo creo que sí, que los periódicos tuvieron algo bastante, bastante, bastante que ver en el hecho de que nosotros ahora estemos hablando de El Calecipador. Mm actualmente hay datos que la policía no da a los periódicos, precisamente para tener algo que sí como decía Juanjo, que mucha gente se, se autoinculpa de crímenes famosos, lo ven en los periódicos y se autoinculpa. Y la policía se suele guardar un dato, un dato que a lo mejor es clave, para saber si, si es o no es, para tener algo para poder corroborar en esa época, no sé hasta qué extremo se podía hacer eso no yo creo que no se hizo nada que él simplemente muchas veces se engañó y el objetivo de, de los periódicos muchas veces era vender vender y vender bueno sospechosos que se nos va el tiempo va buena parte del eh, médico que ha comentado monjo que su, por todo lo que a mí por médico, todo lo que ha dicho puede ser muy, una, alguien muy factible ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, la, que, lo único que me mosquea del médico es que fuera homosexual ¿Y qué? ¿O, o, o bisexual? Bueno, pues Exacto Salvo que sea bisexual, los homosexuales no suelen matar mujeres creo yo, no sé si hay algún caso pero... Realmente no ¿Qué? se sabe es ¿eh? Lo que se dice lo que creo que consta en su detención es que fue por un acto impúdico o así Se sí. supone por la época tiene que haber sido eso pero tampoco está claro Bueno, pues, pues tenemos eh, Cuando encontraron a Ani Chalman Pues también encontraron Un mandil, un mandil de cuero un, un Delantal, que era usado Pues por zapateros y Muchas profesiones, tapiceros Y, y entonces Creo que también fue culpa de los periódicos Empezaron a poder que hallar Como mandil de cuero Y se detuvo a un tal John Fisher, o Tizer, que era judío, era un zapatero judío, y fue arrestado el 10 de septiembre. Cuando declaró ante el magistrado, porque en esa época las instrucciones no se hacia, la instrucción judicial no se hacía como ahora, eh, ahora tenemos secreto de sumario, por ejemplo, y se realizó una, instru una instrucción por un juez distinto al que va a juzgar, en esta época lo que se hacía es lo que se llamaba una encuesta judicial, y el magistrado se llamaba coroner. no es, Era un poco extraño, porque tenía hasta incluso un jurado, era como una vista libre, donde se hacía incluso, no tenía ni siquiera un, un tribunal como como tenemos ahora, sino lo hacían en pues, donde podían, a veces en pubs, y pues le, le to, el juez o el magistrado, Wayne Baxter, le tomó declaración, y lo consideraron que no que lo exoneró consideró que él no era al parecer porque el 31 de agosto cuando habían matado a políticos pues él había estado en un sendero se producido en Ratcliffe en Ratcliffe Highway o sea que él no pudo matar a la primera víctima como se consideraba que tanto la primera como la segunda habían sido asesinados por la por por la misma mano por el mismo ejecutor pues se le exoneró El sospechoso más famoso sería el príncipe de Alberto, pero realmente es uno de los que está totalmente descartado que fuera que pudiera ser asesino. Pero con todo esto de la teoría de la conspiración masónica, pues se llegó a montar una película tremenda. Y además, nunca mejor dicho, porque todo esto realmente cuando empezó fue en los años 60 o 70, con un documental de la ABC, donde apareció un individuo que se hacía llamar Joseph Seeker, que decía que era hijo o nieto, creo que era hijo de, de Walter Seeker, y que... Eh, con, era nieto, creo. Eh, creo era nieto. Existía historia eh, de que, bueno, de que su, su abuelo y el príncipe pues habían ido mucho por la zona de Whitechapel de fiesta y tal, y el caso es que el príncipe se había enamorado de una católica que se llamaba Annie Crook, Y había tenido, se había llegado a casa y había tenido incluso una hija. Y bueno, a partir de ahí pues ya empezaba la teoría de que le habían robado a la hija, de que a Annie Cruz la habían llevado a un, a un psiquiátrico donde le habían hecho le habían borrado prácticamente la memoria, que lo que estaba pasando era que estas prostitutas sabían la verdad, que Merikelli estaba cuidando incluso de la, de la niña, decía... Y que como sabían la verdad estaban haciéndole un boicot a la corona, un chantaje para ver si sacaban dinero y por eso las mataron. En esa en esa teoría el asesino ejecutor era Sir William Wool, que era uno de los médicos de la Casa Real. Lo que pasa es que eh, es una teoría que se queda por, por muchas cosas. En principio de se sabe que los días de los crímenes no estaban ni siquiera en Londres. Y Sir William Wool en aquella época estaba bastante enfermo, por lo cual no tenía mucho sentido que estuviese por ahí... a asesinando a la gente. Aparte, la típica imagen de un carro que va corriendo por eh, Whitechapel pues es un auténtico disparate porque para empezar unas callas no cabría y encima llamaría la atención un montonoso. Con lo cual, pues bueno, también se habló de, de las uvas en el tercero de Exacto. los crímenes y también se decía que era porque las pagaba, etcétera Pero todas esas teorías, no sé, mmm, se caen. Para mí otro otro sospechoso, más sospechoso, A las personas famosas de Londres han sido sospechosas de haber sido ya Jacket destripado porque siempre había un escritor por ahí que lo ha cogido y eso incluye al hombre elefante que a ver el pobrecillo como pudo ser él al Luis carro por ejemplo al escritor de Alicia en el País de la Maravilla y prácticamente yo creo que a todos es que, habrá siempre hay un libro por ahí donde a, cojan a, a cualquiera Para mí, eh, aparte de Francis Timothy, hay uno que también es muy interesante, que es Stephen Donstone. Este tipo estuvo estuvo en, en el Hospital de Londres, eh, ingresado prácticamente durante todo el tiempo que duraron los crímenes. Y él eh, fue uno de los que se puso precisamente a escribir teorías sobre Jack el Destripador y escribirlas para los periódicos. e Incluso llegó a decir que el Jack el Destripador era uno de los médicos del hospital, porque este médico había hecho una demostración delante de él y muchas más mucha, mucha más gente que estaba en el hospital de cómo ejecutaba cómo eh, hacía los crímenes ya que el destripador y de Robert Houston se lo creyó tanto que llegó a la conclusión de que solo podía saberlo si era él. Robert Houston además era tenía conocimientos de magia negra, eh presumía de haber estado en África y en, en América incluso y había aprendido mucha magia negra y e incluso creo que decía que había matado a una bruja en África. Y, y luego se juntó con unos personajes muy curiosos que estaban metidos con temas de teosofía y de, eh, Porque en por aquella época era presente cuando estaba formando la sociedad teosófica y todo eso con, eh, Curiosamente eh, se, se ubicaron, estaba con un amante que era, Se ubicaron en Baker Street, justo enfrente de donde se supone que estaba Sherlock Holmes eh, Por supuesto un Pero estaban donde ya más o menos esta la estación de metro de Baker Street Allí, eh, tenían una se dedicaban a vender la, la Pompadour, curiosamente fueron ellos los que la pusieron en Londres, y, y todo apunta a que este hombre tenía muchas papeletas, porque él sabía, mmm, tenía conocimiento de magia negra, estaba convencido, y era, como habéis dicho antes, un, un personaje al que le gustaba mucho eh, estar en la prensa hablando de esto. ¿no? Como si quisiera dejar a no sé, como si quisiera comprobar el juego de, de, de la prensa, ver lo que por un lado hacía y las consecuencias que tenía de participar de otro lado. ¿Estáis? La ah, vale, vale, que se ha y parecía que no. se había acabado de repente y no sabía sí, si se había cortado o no. Bueno, y sí. entonces, a ver, que yo me entere. ¿Qué se sabe ya que de el Destripador? ¿Qué pasó con él? Paso, eh, hizo un quinto crimen y desapareció. Sí. Es, es lo único que se... Bueno, a ver, después de... Es que es lo que hemos dicho antes. Hay cinco crímenes que son los canónicos y que son los que eh, todo el mundo son sus crímenes, pero antes de esos cinco crímenes hay algunos crímenes y después también no, también Lo que pasa es hecho? que... Deja que termine Juanjo. ¿Sí? Termina Juanjo. Sí. No, que bueno Estudiar a que Destripador es muy complicado Porque hay 200.000 sucesos 200.000 personajes 200.000 artículos Y uno no sabe cuando está leyendo lo que está leyendo de es auténtico ¿no? Y Exacto. de hecho algunos de los crímenes Que se le tratan de imputar a Jacky Destripador Ya no es que luego no los cometiera A Jacky Destripador Sino que nunca se cometieron no se Hay crímenes como el de Alice Faye Que directamente es una mezcla Que han hecho ahí Y han sacado otro Y bueno, se cree que en la situación que ocurrió un año después podría ser él, pero um, falla por el tamaño del, del cuchillo, precisamente, y porque no, no intenta extraer el útero. Entonces hay gente que piensa que quizás sea un imitador, como ha hecho empezar Sara, alguien que trataba de imitar a Jack el Destripador y evidentemente no llevaba el mismo cuchillo, no lo hizo exactamente igual y no le salió igual. Pero los crímenes no acabaron, en Londres sigue sí, sí habiendo crímenes, Whitechapel sigue sí habiendo crímenes, e incluso a lo largo del siglo 20 hubo mucho más asesinos en serie en, en Londres. Poco tiempo después hubo uno en un Carmen, que no está muy lejos de Whitechapel, y, y bueno luego otro en creo que en los años 60 o 70... Y vamos, no, nadie sabe exactamente Y bueno, y hay, un caso, hay una cosa muy curiosa Es que se habla también de crímenes en, en Estados Unidos Después, porque no solo Francis Tumulti Que era americano, es uno de los sospechosos Hay otro americano que también es bastante sospechoso Y se cree que cometió varios crímenes similares en Nueva York Justo después Y hay que decir una cosa A Tumulti, cuando la prensa eh, británica lo ocultó completamente No quisieron hablar de... Quizás pues porque lo habían tenido preso y no querían reconocer que habían soltado a Jacky Destripador. Pero cuando tuve un último día a Estados Unidos, la prensa de Estados Unidos anunciaba a un muy platillo un sospechoso de ser Jacky Destripador está en Estados Unidos. De hecho, mandaron a, a varios agentes de, de Scotland Yard y ahí está el tema. Por eso se dice que, que puede ser uno de, lo, de los sospechosos más probables porque decían si simplemente había cometido eh, un un delito tan tan menor como sí. atentar contra la moral se puede decir, a cuento de que van a mandar a dos agentes de Esconland Yard dos inspectores a Estados Unidos a buscarlo era algo un poco extraño, era un, un crimen irrisorio se puede decir y ahí está un poco el, el tema de, del porqué como dice él, lo habían detenido, lo habían soltado y al final habían dejado escapar a aquel recipador y de alguna forma intentaron eh, corregir su error pero ya era muy tarde También hay un uno de los sospechosos, que yo realmente no creo que sea, pero era el favorito de, de Adderley, que era Josh Sharma, que en verdad no se llamaba así, era, tenía un nombre un poquito más complicado, porque era un un emigrante que se había cambiado el nombre, por, por, una, por lo había un poco se había cambiado de nombre, el nombre por, por un nombre más inglés, ¿no? Se lo había, había cogido el nombre de una de, de sus parejas. Y este era el favorito de de Aberlin. En 1903 fue detenido y Aberlin pues felicitó a la gente que lo detuvo diciéndole, "Al fin has casado ya que el depador fue ahorcado." En realidad lo que hizo fue matar a sus esposas y las mató envenenándolas. Por eso yo no pienso que este realmente sea sea ya que el asesipador porque teniendo en cuenta el nivel de violencia que llegó con con sus víctimas, sobre todo con la última, me resulta un poco extraño que después utilizara algo tan entre comillas sutil como es el veneno. Y también la mayoría de los testigos que supuestamente habían visto a, a ya que el asesipador muy supuestamente pues lo situaban a una unos 35 años, mayor Pues el, el, el hombre este en esa época solo tenía 23 años, ¿no? Y este sí, el este era el favorito de, de Adderling. Pero realmente no se sabe. Como no parando esas ideas, incluso Adderling ha sido acusado hace poco. Exacto. Ha sido asesino también, o sea, es que... Todos los personajes que han tenido que ver, pues John Barnes, por ejemplo, eh, la pareja de Mary Kelly, también fue uno de los sospechosos. El sospechoso oficial, en teoría, fue John Drew, que fue el hombre que apareció en sí. el fondo del táctil, atado a una piedra para que no pudiera salir. Entonces... Eh, A largo de... Bueno, yo creo que se vean saliendo, porque continuamente... Walter Seeker, por ejemplo, fue es el sospechoso... Bueno, más que sospechoso, es el culpable, según Patricia Corwell, porque lo ataca de una manera que parece que fuera casi personal. Y, y hay muchísima... Incluso el hombre elefante, el pobre. Y hay hay algo muy curioso. Eh, Joseph Bell, que fue el personaje real que inspiró a Sherlock Holmes era un, un hombre que utilizaba las mismas técnicas de deducción que luego utilizas en el ojo, porque Conan Doyle se inspiró en él. A Joseph Benz lo, lo llamó con Skondaljar y le dio la información, le pasó un dossier con todo, toda la información y él llegó a designar a un asesino, pero no sabe qué asesino designó. Hay mucha gente que lo hizo, pero se ha perdido prácticamente todas las investigaciones donde alguien llegase a un asesino o incluso mucha de la argumentación que podría ser útil, como muchas de las cartas, se ha perdido, con lo cual yo soy de los que piensa que algún día puede aparecer alguna carta nueva o algún documento nuevo y el caso se resolvería pero mientras que sigamos con lo que tenemos ahora mismo, lo veo complicado De todas formas, alguien quiere que se resuelva porque realmente ya que el estipador yo creo que lleva bastante bastante turismo a a Londres, no es por nada y después de haber pasado más de 120 años me extraña que todavía el caso no se sea desclasificado Yo creo que aunque se descubriera el asesino, siempre había quien no lo creyera, siempre había y sí, seguía claro. atrayendo la Porque ya está en la imaginería, igual que está Drácula, igual que estás en los Holmes, o muchísimas muchísimos personajes de ficción Pues yo creo que se convirtió en un arquetipo y que se convirtió en un personaje de ficción Y yo creo que, que va vinculado a ese nombre pictoriano que todos recordamos mm. tanto donde estaba HGV también, con su máquina del tiempo y tantas y tantas obras de, de literatura y está metido, yo creo que está metido es, es un personaje real que luego metido en la ficción, creo yo y por eso a la gente le, le sigue gustando tanto Bueno, y el Dr. Jack y Mr. High también Mr. High, claro, Dr. Jack Lee y Mr. Bueno. High también Bueno, pues... De todas formas encontré un caso Ay, no, bueno. no, eh, Pues di ya, porque con lo tuyo vamos a zahar esto ya Sí, yo encontré un caso curioso posterior posterior a, a todos estos de un tal William eh, Beauty, que había matado a su mujer, realmente de una forma un tanto extraña y rocambolesca, intentaba hacerlo pasar por, por un suicidio, y efectivamente la mujer estaba cortada, lo único, eh, colgada, perdón lo único que también había sido apuñalada en la región abdominal y en la genital. Y los forenses que, que estudiaron el, el cuerpo vieron similitudes entre ese tipo de agresión y las que y la, las que se corresponderían con el modus operandi y aquel estipador. Y hubo agentes de Scotland Yard que una vez que, que lo atraparon, pues lo interrogaron, pero no llegaron a ninguna conclusión. Eso sí, había una persona que se llamaba James Berry, que había sido verdugo oficial de Inglaterra, de entre 1884 y 1892 que al parecer estaba un poco obsesionado con los crímenes de Jack el Discipador y fue a, a a la prisión donde él estaba pues a interrogarle a, a, a intentar sacarle una confesión incluso se dice que él mismo llegó a la, la, la confesión diciendo que, que realmente era Jack el Discipador para que el otro simplemente la firmara algo que no hizo, él dijo, sí, maté tengo un mujer pero yo no soy Jack el Discipador o sea que Ha habido montones sospechosos antes durante después y seguimos igual bueno pues con estas palabras vamos a zanjar ya la tertulia llevamos dos horas charlando de un, el, tal vez el asesino en serie más famoso de, de la historia que bueno pasó de la realidad a, a convertirse en un mito en un mito y seguramente un ídolo para para muchos otros Y nada, solo me queda dar las gracias a Paco Máñez, Juan Abenza, Ramón Dávila y Sara Hernández por estar aquí esta noche y os emplazo a todos los que estáis ahí al otro lado a una próxima tertulia de cuadernos de bitácora dentro de muy poquito tiempo. Así que un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí.